Estamos escuchando a Aerosmith haciendo love in an elevator. Nos escuchás a través de www.benderfm.net en el Reproductor 2 el día de hoy. Y les contamos que a partir del miércoles estaremos en el Reproductor 1. ¿Es un poco complejo esto? Puede ser porque hoy Bender no es una radio, sino que son dos. Por un lado, vender FM... Y por otro lado, Bender Club, con lo mejor de la música electrónica de todo el mundo baja tu aplicación como Radio Vender FM y encontrá los dos reproductores de manera gratuita en Play Store Creo que no ocupa más de 5 megas, así que descarga la app y llévate la radio a todos lados Más allá de estar eh, conectado o conectada a VenderFM.net Es dulce, pero no se come No es TNT, pero te hace estallar Tiene música, pero no es una disco El calabozo del, del androide Las cosas por su nombre En Vender FM Estamos de vuelta después del trago largo de gaseosa Que este, enfría nuestras voluntades En este febrero de calor infumable eh, 30 y largos de grados hizo, ¿no? Entre ayer y hoy Okay. Sí, hoy no tanto, pero... Estaba baja la temperatura por la lluvia, pero pues ascendió cual termómetro con el sol. Y bueno. Y bueno, aquí estamos. Pasa que venimos de días de arriba de treinta y pico de grados. Claro. Estamos como el país. O sea, for... para mí el verano en Buenos Aires, yo lo catalogo ya desde ahora como inviable. Inviable, sí. Sí ¿Y sí. el gobierno? También. También. Fortuna de calor hizo... Pero bueno, esta semana uno de los hitos que constituyó este, lo más importante en materia de cine nos lleva a hablar de El Gigante Netflix, aquel eh, aquella plataforma la cual nosotros le rezamos poco más que dos veces por día para que en cosas buenas, y lo logra. Eh, se da justamente a raíz de lo que para los Yankees es poco más que como el Mundial de Fútbol, que es el Super Bowl. Yes. Mm -hmm. Para ellos es mucho más importante es el más Super Bowl que el Mundial. Es importante con h adelante para Exacto. que tenga más peso. O sea, ellos viven lo que nosotros vimos cada cuatro años con el Mundial. Sí. Es decir, para los Yankees, con el Super Bowl se para el país. Y por supuesto los derechos de transmisión están a costos total y absolutamente terroríficos, porque creo que es lo más visto en todo el, en todo el territorio, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Lo que no recuerdo es qué canal lo pasa. ¿Y algún el que pague más. Sí, no recuerdo si era NBC o ABC, bueno, no importa. La cuestión es que en eso es uno de esos tampoco tampoco nos quita el sueño, la verdad. La cuestión es que es en ese lugar donde se utiliza eh, la pantalla caliente con los millones y millones de espectadores para anunciar desde marcas de ropa hasta lanzamientos de series y películas. Yo recuerdo que hace un par de años eh, para el relanzamiento de Prison Break hubo una especie, hubo algo muy bueno que fue una una especie de escena filmada para el Super Bowl donde los este, protagonistas se escapaban y terminaban eh, saliendo del centro de la cancha. Ah, muy copado algo así. Así que, bueno, inclusive si hoy entra uno, digamos, y pone en YouTube el compilado de toda la publicidad sacando los trailers, toda la publicidad que hubo en el Super Bowl dura como una hora. Como una hora, sí. Sí. Solo sí, de publicidad. Sí. A claro. eso te tienen que sumar los trailers que son como 40 minutos. Yo vi un par de anuncios en YouTube hoy del Super Bowl, no de los trailers y los spots de películas, sino de productos porque promocionan productos. Ponele no sé Doritos, vi uno de claro. Doritos que estaba Tyrion, exacto. Vi otro, y, y otro Morgan de Morgan Freeman, sí, otro de Morgan Freeman que era una bebida, otro spot de M&M, M &M, los chocolatines sí, con Daniela, de de Dani pero son bueno. buenísimos todos y con primeras figuras, sí, o sea, sí, sí. van con todas las marcas. Sí. Y son muy divertidos Justamente en ese marco es que este Se llevó adelante La eh, transmisión de un tráiler De una película Que parecía salida de Alien Pero no se entendía muy bien qué era Hasta que se anunció que se trataba de la película De Cloverfield Paradox Una este, película que Netflix iba a estrenar En agosto En mayo, no, esa misma noche eh, Generando un hype Violento Porque iba a ser un estreno mundial de una secuela esperada eh, una secuela esperada pero cuya fecha de continuación no se conocía porque se sabía que estaba la intención de llevar adelante una secuela de esta historia pero no se sabía ni que se estaba filmando ni cuándo y bueno, todo, todo vino así de repente eh, planteado para esa misma noche la cuestión es que eh, se estrenó The, Clover, The Cloverfield Paradox pero para esto hay que entender un poco el contexto vamos para atrás y de ahí Eh, Utilizaremos como punto de partida La primera película que es del año 2008 En el 2008 eh, El productor y director J.J. Abrams Decide estrenar una película Que de una u otra forma homenajea Las películas de monstruos del estilo de Godzilla Pero hechas a la americana Yendo más para atrás En 1998 se estrena la versión norteamericana De Godzilla Aquella con Matthew Broderick y Jean Renaud Eh, fiel a la idea de mostrar cómo sería si Godzilla apareciera, no en Tokio sino en, por ejemplo, en Nueva York si no me equivoco sí, Así es, para sí, varias, Nueva York. Sí, yo recuerdo que la fui a ver al cine esa yo también es una película muy para ver en cine sí, sí, muy sí, floja, sí. ¿no? pero eh, entretenida parece. yo le tomé más cariño con los años sí, no, y bueno. también hubo un spin-off con una serie en Cartoon Network Exacto, es cierto. Acuerdan? sí acuerdan? Sí. un estilo de dibujo interesante van. ¿no? Sí, es más, me acuerdo de una vieja sí. serie que era Godzilla y Godzilla Ah esa de Hanna oh, Barbera oh, ¿se ¿te acuerdan? Sí que era como un dinosaurio ahí Godzilla. era como el hijo de Godzilla digamos. sí es sí, una falopa de esa, porque eh, que para ayudaba Han... humano porque manera. para Hanna Barbera en los 60 todo tenía que tener una especie de junior así. no no claro. pero perdón ¿eh? Eh, Godzilla aparece en las películas Kaiju de los años 60 japonesas ah de Toho oh. de la empresa sí, Toho sí era como un... exacto de Toho pero el género es Kaiju por eso hice sí, claro declaración eh, Godzilla aparecía en algunas de las películas Kaiju Obviamente que en el dibujito claro. lo hicieron con ojos más grandes Tipo dibujito Disney más Y lo tocaba a ser bueno ¿Eh? claro. Bonito, Era amigo. como el comic relief eh. Claro era como el Scooby-Doo, pero hecho en no la claro, claro. cosa así una boludez ¿sí? la crappy claro. era... era una masa crapi la tenía más clara que Scooby, además Estaban caminaban dos patas en era dos patas o sea ya había nació y ya había, había superado su tío claro. la cuestión es que en el año 2008 se estrena una película llamada Cloverfield que eh, si lo traducimos del inglés al castellano querría decir algo así como campo de tréboles campo de tréboles una cosa bueno. por el estilo que básicamente lo que muestra es como un grupo de niños, un grupo de tinchos, están en una fiesta con chicas lindas y ellos también todos rubios y muy modelos, y muy menemistas, por supuesto, muy, no, más que menemistas, grupo sushi de, de la rúa Darío López, Darío Mardi, toda sí. esa gente que están en una fiesta muy cheta y muy coqueta hasta que de repente ven por televisión que eh, estalla un edificio porque hay algo que lo rompió No, miento, lo ven creo que por una terraza o algo así Ven que estalla un edificio Ven una explosión Ven una explosión A lo lejos Estaban cerca del lugar del incidente por así decirlo. Más o menos O, sea... o Ponele, no sé bueno, 20 pero... cuadras Claro eh, Tengamos en cuenta que esto, ven en un edificio Queda claro. la calle Entonces ven esa explosión Rajan a prender el televisor Y ven que en las noticias hay algo Que está este, asolando en las calles de noche Que no Todo se sabe esto... qué es Que trae una reminiscencia digamos, a lo que fue el proyecto Blair Witch Que Exacto. es todo cámara en mano Exacto. Tal cual. Eso es la, lo diferente que tiene esta película Que es todo el tiempo esa cámara en mano Exacto, todo el tiempo cámara en mano Y lo curioso de esto es que en los cines Cuando se vendían entradas para el estreno de Cloverfield eh, Había un cartel que decía que Vendían entradas pero que el espectador tuviera cuidado Porque ver esa película era lo más parecido a estar en una montaña rusa Claro, porque ves eso y te marea Es la que verdad, está todo el tiempo moviéndose esa cámara. Claro. Es un poco... Yo fui a ver cine y efectivamente, te marean en un momento, pero la verdad que está... Se sostiene tan bien que... A mí, a mí me gustó, yo no la vi en el cine, pero me gustó a bastante. Mí, a mí también. A mí se gustó estrenó muchísimo. en 3D porque es una película bien para 3D, Por ¿no? suerte no. no, 2008. No, no. Esa es una película de las de que son cámara en mano para 4D. O sea, digamos, que se mueva la butaca con el movimiento de la yo cámara. Yo no soy tan amigo de Yo sistema. no soy fan, no, no, tampoco. Pero parece estilo de película. Y, pero es una cámara, o sea... Pero es, claro. claro, pero... Bueno, no sé Me parece que <risa> O sea Que, que, que se mueve la botada Que decís Y que te tiren cosas Claro ahí, No sé si hay una parte En la película Incluso que van Como por una especie De túnel subterráneo Por ejemplo ser. Van por el subterráneo ah, ¿no? Hay unas sí. arañas sí. sí Que pican a Una de las pibas Sí, sí. Si, sí, pasaron 10 años, yo si no la vio, se sí. jode. Vamos sí. a la realidad. No, a que... mí me gustó la película, estaba buena, pero no entiendo, esta película no es en cámara en mano. No, el tema no. es así, salió Cloverfield en el año 2008 mil ocho. ¿Qué es más? El póster era, estaba cortada la cabeza de la estatua de la libertad. Exacto, porque después en una escena. Eh, Vuela excelente escena sí, sí. Eh, se ve que eh, están los pibes en la calle. Y les cae, la... y les cae por en los costados la estatu, la cabeza de la estatua de la libertad. En una escena, pero de la puta madre. Bueno, pasa el tiempo... Algo la... que hay sí. que notar es que el monstruo no, no aparece en ningún momento. Hasta no figura en los la créditos. Hasta, <risa> hasta, hasta el final, final de la película va casi va no lo ves. ves. Exacto. No, eso, eso es algo que te atrapa. ¿no? Acá, no, justamente, interesante. Lo, lo interesante es... Y esto se va a notar... se va, eh, Perdón que te interrumpo, pero se va evacuando toda la ciudad. Era indestructible, le dan con misiles le todo. Le dan con todo. No le podían hacer nada. Nada. Pero lo interesante de esta película es que... ...al contrario de lo que pasa con Godzilla... ...de lo que puede pasar... trazando un paralelismo medio falopa con Titanes del Pacífico... ...Cloverfield sugiere más de lo que muestra... ...y ahí es donde está, me parece atractivo esta saga... ...¿por qué? ...porque en la primera película vos llegás a ver una parte del monstruo... ...que se ve al final en una escena... ...pero también shockeante... Sí. ...pero después del año 2008... Eh, ...pasan los créditos... ...se escucha en un momento que se dice... ...It's Alive, como que el monstruo está vivo... ...y después dejan de ver noticias sobre esta historia en particular... Inclusive se llegó a decir que el sitio Aladigma.com, Aladigma con Y en el medio, constituía una especie de sitio viral que tenía más pistas sobre la historia. De manera simultánea, o simultáneamente, como diría el querido Jorge Corona, un eh, humorista eh, eh, popular, le que le mandamos un saludo y que nos debe estar escuchando, eh, con el estreno de la película aparecieron un montón de páginas virales, o de marketing viral, que intentaban expandir un poco el universo de esta historia, es decir... Los protagonistas de la historia tomaban un jugo llamado Slusho o Slasho, que es una bebida supuestamente proveniente de Japón, que tenía su sitio de internet donde promocionaba la bebida. Eso tiene en parte que ver un poco con el monstruo, es como que tienen que entender que iba por ese lado. Pasa el tiempo, dejan de haber eh, diferentes eh, hipótesis sobre continuaciones, ya todos los fans de esta historia creíamos que no había ninguna otra posibilidad en materia de avances de esta historia y que y, y era... Uno de esos casos donde iba a ser una película sola En tiempos donde hay secuelas al pedo Esta película sí necesitaba una continuación O por lo menos algo que explique el origen del monstruo Que, que nos diga algo más Que nos diga algo más sí. Pasan los años, J.J. Abrams J.J. Abrams que es el productor Matt Reeves que es el, pro, el director de la primera Dice, hay más para saber sobre esta historia Y es todo lo que dice Llega el año 2016 O sea que pasarían 8 años Hasta que se supiera algo sobre, sobre esta historia Y se se conoce un póster de una película llamada Ten Cloverfield Lane Que sería algo así como Avenida Cloverfield 10 eh, En un momento decíamos ¿Esto tiene que ver con la saga Cloverfield? Sí, porque la tipografía del póster es la misma Y el póster dice Monsters Come in Many Forms O sea, los monstruos aparecen de diferentes maneras Es una película que inicialmente se filmó con otro nombre Porque no querían que se filtrara que era una continuación de Cloverfield Es decir, la película se iba a llamar de otra manera. Eh, no recuerdo muy bien el nombre. Eh... Pero es algo que se hace usualmente, digamos, como para que no se revelen. Claro, es decir. Es... parte de... Claro, exacto. Iba, iba a llamarse de otra manera. Pero. e inclusive el rodaje fue en secreto. hasta que ya con todo perfectamente ajustado, se estrenó específicamente en el año 2016. con una salvedad. Esta sería una historia con ya no eh, en primera persona como en la primera, sino en tercera persona es decir, alguien nos muestra la acción de los personajes eh, desde un punto de vista testigo no es que un personaje filma como en la primera en esta historia una chica se accidenta con el auto eh, un hombre que es John Goodman la salva y la lleva a una especie de refugio donde eh, le dice que la tierra ya no es tal cual como la conocemos y que hay algo afuera en el oxígeno que hace que la gente se muera razón por la cual John Goodman, esta chica que es Mary Elizabeth Winstead, también conocida como Ramona Flowers, eh, y John Gallagher, son dos muchachos, de la dos un pibe y una mina de la misma edad, con eh, un señor de edad ya eh, avanzada que son encerrados los tres en un búnker porque consideran que si salen a la superficie va a pasar algo en el aire que los va a matar. Entonces toda la historia gira en torno a esas histerias y a esas relaciones hasta que en el final recién vos medianamente entendés cuál es la relación de... Esta historia que parece un thriller psicológico Con la primera Muy levemente porque se muestra muy poco Ya esto sentaba las bases Sobre más historias sobre este género Pensamos que no iba a suceder Mucho más en estos años hasta que llega Esta tercera parte anunciada por Netflix Con toda la parafernalia que dijimos recién La productora es Bad Robot Que es la misma de Lost, la misma de Fringe La misma de las eh, previas Cloverfield, entre otras Y se anuncia esta historia donde lo que presenta Es un grupo de Este, astronautas de diferentes países del mundo lo que, que lo que tienen que hacer es eh, prender una eh, máquina de partículas para darle a la, al planeta Tierra más energía porque entró en guerra con Estados Unidos, entraría en guerra con las demás potencias disputándose eh, la energía, entonces mandan esta misión como último manotazo de ahogado hasta ahí lo que se puede contar decir más ya sería spoilear toda la historia y claramente no es la intención pero curiosamente esta película No iba a ser una continuación de Cloverfield, iba a ser una película llamada La partícula de Dios. Le sumaron escenas para que encaje perfectamente como una continuación de Cloverfield. O sea, esto fue algo que estaba por fuera de los planes. Se colgaron de las tetas. Se colgaron de las tetas del monstruo y. Le agregaron escenas ya habiendo finalizado el rodaje o sí. el sí porque hubo eh, reshoots. ¿Vos o... ya la viste? Yo ya la vi. Y es congruente todo, digamos. ¿Y le notaron? editaron el bigote? No, no, no, hay gente, no la, la gente con bigotes este, La poca que hay le queda bastante bien eh, En parte está un poco tirada de los pelos Hay algunas cosas que son medio falopa Pero a medida que va avanzando la historia ¿Qué pasa? La ansiedad del que es fan de la saga quiere respuestas ni bien empieza la puta película claro, sí. Quiero saber ya de dónde vino el monstruo Qué es, cómo se lo combate, quién lo mata Cómo se llama y si hay más Eso es lo primero que no quiere saber ni bien empieza la película La historia se sostiene Es una historia que tiene algunos algunas pinceladas de Alien pero si no es benevolente y la deja pasar es una película que se disfruta ¿es lo mejor de la saga? no, ni en pedo de hecho de las tres es la más flojita igual se sostiene, igual se deja ver igual tiene escenas que dan mucho temor y te dejan perturbado pero recién a medida que va llegando al final todo empieza a cerrar un poco más esta película tiene a protagonistas como Daniel Brühl que es el muchacho de... El alemán de Bastardo sin Gloria. El varón eh, de Capitán América sin War. Mm. Exactamente. Es un actor alemán que, con el tiempo, después de hacer mucho cine en su país natal, bueno, uno lo recuerda de películas como Goodbye Lenin, ahora sí, está sí. Eh, probando suerte en Hollywood. Y, y nos cae bien. bien exactamente. Eh, quizás el más conocido de todo este elenco de actores de eh, Irlanda, China, Reino Unido, Estados Unidos, podría ser Chris O'Dowd, que es Eh, el de, de IG Crowd pero tampoco me parece lo más reconocido quizás por el hecho de que quieren filmar con actores que no tienen demasiado registro para darle realismo a la historia como pasa con las películas de terror más que recomendable teniendo en cuenta que la película que se viene buscando unir un poco los, las paradojas del tiempo nos lleva a 1945 la próxima Cloverfield va a incluir son mis nazis raro y, eh, y Ahora, esto, está en chequeado. 40. esto está chequeado se va a llamar Cloverfield Overlord Y estaría protagonizada por Daisy Ridley, wow. la chica de Star Wars. Bueno, ¿Qué puede salir de eso? No tengo ni idea. Pero ya eh, esta película no iría a Netflix, sino iría directamente a los cines. ¿Es para ver eh, la que estrenaron esta semana? Digo, ¿es para ver este fin de semana largo? Sí, sí, completamente. Pero no tanto por la experiencia de verla, sino por el hecho posterior de tratar de unir algunos puntos que parece que no son del todo conexos. Inclusive en Twitter uno lo que ve son... Diferentes cuadros sinópticos que intentan negar un poco la historia... Que da pistas sobre el origen del monstruo... Y nada más, no puedo decir nada más. O sea, yo lo, lo que entiendo es que... El tipo va haciendo las cosas como se le canta... Y los fans se encargan de unir todo como le parece. En parte, porque hay que tener en cuenta que es una película que no nació como continuación. Entonces es una película que se iba a llamar God's Particle o Partícula de Dios a la cual le hicieron reshoots, o sea, le refilmaron escenas para que guarde coherencia con el relato original y le sumaron tres, cuatro cosas para que dentro de todo cuadre. Y a, y a pesar de eso, los fans siguen tratando de, de que todo encaje. De... Y en parte encaja, ¿eh? especialmente en el final, eh, que no puedo contar porque, obviamente... Te quedaríamos eh, a Pablo. Claro, lógicamente. Entonces se intenta que no. Más que recomendable, eh, Cloverfield Lane, Lane... Eh y no mucho más, básicamente, el director es Julius Ona, del cual tampoco tengo demasiado registro filmográfico más que algunas TV Movies eh, no, y no mucho más así que más que recomendable, lo que me pareció interesante es esto de la previa, y de tirar una película así a la marchanta en un día donde no se esperaba demasiado, me parece que como estrategia está bueno y ojalá que se siga haciendo eh, para bien con otros filmes Así bancamos. Que, eh, bancamos. O sea, vale la pena. Ver. Yo la voy a ver este fin de semana. Sí, yo tengo que pues, ver la anterior. Me ese pues, hype, me interesa. Eh, está muy buena. Inclusive les diría que, a ver, entiendan lo siguiente. Más que pensarlo como continuaciones directas, piénsenlo en función de películas que están en el universo de Cloverfield. Claro. o sea el, No se repiten personajes. No se repiten pero, personajes. universo cohesionado de... De Cloverfield. De, de ¿sí? Cloververse. Claro. algo así, o sea, son historias en, en el marco en el marco de la película del 2008, si tomamos eso como punto de partida, las otras dos historias están en ese contexto y, más o menos. Y tengo una pregunta, tengo que tener En fresco los acontecimientos de la película del 2008, puedo ver estas. Así? No, yo recomiendo hay cosas que no me acuerdo. O sea, de la del 2008. Capaz que hay sutilezas que las unen. La verdad no me había acordado. No, no, no, no. la verdad que no. Uno esperaba que sí, pero no es el caso. No es que no es que hay sutilezas, hay hechos que conectan la película pero muy por arriba No es que hay alguien de... No su... me pierdo de nada no, no, no es que hay un científico de fondo de la primera que aparece en parte en la ah, segunda claro. No ocurre, los personajes no Mientras son repetidos Mientras te acordes más o menos como fue, ya está Sí, bueno. sí que, que en realidad básicamente eh, el, el, el contexto es una historia donde en Nueva York aparece un monstruo de dimensiones enormes no lo pueden frenar eh, se registra en ca con cámara en mano todo lo que ocurre y después no mucho más o sea no no, no tiene esa complejidad Titanes del Pacífico se, se disfrutan las otras dos películas ¿Y Estados Unidos destina todos los recursos a, o sea, a los, o sea, los, los, los Jaggers y la conectamos con la secuela de Pacific Rim conectan robots y matan a Cloverfield de esa manera no, joder, ¿quién es nada no, de Guillermo del de, bueno ah, la de de latino percherón que Guillermo claro, lobo claro exacto así que bueno de eso se trata Cloverfield Tank eh, perdón Cloverfield Paradox el orden entonces sería Cloverfield 2008 que acá ya la vimos casi todos Ten Cloverfield Lane del 2016 y esta otra para más o menos entender que son historias en el mismo universo opado okay. escuchamos un poco de música les parece y volvemos con Dale. Marvel y demás yes esto es The Rivenets Love The in a Trash Can qué y... okay. No, no, otra nerdida de la que estamos haciendo. No me quiero acordar de esa película. Amigos, somos el caloso del androide. Nos quedamos un rato más con ustedes en Mender FM.